Que están en sintonía Sí, todos los hermanos en Cristo Jesús Ah, que hay tantos hermanos Que escuchan este programa Porque es la palabra de Dios Le gustan los himnos, le gustan los salmos Le gusta la disertación en la palabra del Señor El mensaje de Dios Y mucha gente que no va a la iglesia Ah, como un amigo que Trabaja allí en el Persa, ¿no es cierto? Esta, eh, de aquí de puente Alto Allí en la calle Cácero eh, ¿Cómo se llama? Esta es la calle... Eh, eh, Clavero, ahí en Clavero ¡Ah! Se me pasan tantas calles por la cabeza y, y no me puedo acordar de ninguna Pero allí en Clavero Clavero está nuestro amigo que nos escuchas diariamente y también otros señores más que venden plantas y otros que están en colectivo otros que trabajan en carnicería otros en, en estos lugares de, de almacenes de barrio, ¿no es cierto? panadería y tantos lugares que les gusta escuchar el programa Manantial de Fe porque le trae paz a su alma porque le trae la bendición del Señor y yo me complazco en esto en poder ser útil al Señor Jesucristo, el Dios verdadero y la vida eterna Y también me da mucho gusto de poder compartir esta, la santa y bendita palabra de Dios con todos nuestros amigos En segundos más estaré leyendo otra porción del Salmo 119 El Salmo 119, el versículo 113, dice así: Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, Señor. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra. y y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos hoyaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra por tanto yo he amado tus testimonios mi carne se ha enternecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo juicio y justicia he hecho no me abandones a mis opresores afianza a tu siervo para bien no permita que los soberbios me opriman mis ojos desfallecieron por tu salvación Y por la palabra de tu justicia Haz con tu siervo según tu misericordia Y enséñame tus estatutos Tu siervo soy yo Dame entendimiento para conocer tus testimonios Tiempo es de actuar, oh Jehová Porque han invalidado tu ley Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amén. Aquí hay un versículo que me ha llamado la atención en todos estos que he leído el versículo 124 ¿se recuerda cuál salmo estamos leyendo? el salmo 119 voy a referirme un poco una pequeña exhortación o reflexión del versículo 124 que dice así haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos ah, yo quiero eso Yo quiero que Dios haga conforme a su misericordia. ¿Qué es lo que es misericordia? ¿Sabe usted lo que es misericordia? Misericordia viene junto con la palabra amor. Misericordia es tener dolor del otro. Misericordia es tener cuidado con el otro. ¿Ah? De manera que haga Dios conforme la misericordia que él tiene y la misericordia de Dios dice la Biblia que es más alto que los cielos imagínense qué misericordia que Dios tiene por eso que él el grande yo soy se hizo átomo, se hizo pequeñísimo para habitar entre nosotros, entre los hombres para decirnos ustedes que tienen un alma pueden salvarse a través de estas palabras de estos de, de este camino que yo le doy él no quiere que nadie se pierda sino que todos tengan vida eterna haz conmigo conforme o según tu misericordia a ah, yo quiero eso usted también quiere quiere el favor de dios y quiere el compañerismo de Dios, quiere la misericordia de Dios. Entonces, dé un pasito, venga donde Dios está y encontrará que hay mucha misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Hoy estoy feliz, estoy contento aquí en este programa radial de la Radio Puente Alto 105 107.5 Oh sí, el teléfono de nuestra radio emisora Si usted quiere llamar, es el siguiente 22 228727871 Lo voy a repetir Así que busque un lápiz, un papelito por ahí Y entonces esté atento porque voy a repetir ...el número del teléfono de la radio... ...que es el siguiente... ...22-872-7871... ...llame, en cuanto estemos... ...a ver, en el himno... ...que, que en pocos minutos más lo vamos a colocar... ...y usted puede llamar para así atender su llamado... Eh, ...estimados amigos oyentes, dije que estoy contento... ...mi hijo vino de Brasil a visitarnos... Anoche trajo un maravilloso mensaje de la Palabra de Dios. Es un hombre que es diplomado, o diplomado en teología, estudió muchos años, preparado para esto. Un hombre que en la vida también secular, es un hombre que se dedica en muchas materias, más también él es eh, licenciado en turismo, y que conoce muchos lugares este Chile. Ah, me gustaría lo que conocer lo que él conoce. Pero aquí está conmigo y vamos a escuchar entonces ahora. Después de tenerlo, va a tener la oportunidad, mi hijo, y vamos a escuchar al reverendo John Nathan Alvear. la spegna deure que sta brottando de vida saludable para mi a todo aquel que sufre u vanjorando paz ofrece por su sangre carmesí ven a tomarla que es más dulce que la miel refresquela Refresca todo el ser, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Por me crucificado y en el calvario y es rico manantial de salvación, de perdón para el de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomar las más dulces que la miel. el ambiente refresquela Refresca todo el ser, Cristo es la veña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. que vas por el desierto por las canventes arenas del pecado oye la voz que dice ven bebe es Jesucristo que te quiere libertar y ven a tomar la piel más dulce que la piel refresquela Refresca todo el ser. Visto es la veña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Visto es la veña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para mí. ¡Ah, qué lindo este himno! Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para mí Sí, eso aconteció en el desierto Cuando llevaba Moisés al pueblo de Israel A través del desierto Para tomar la tierra que Dios le había prometido A Abraham Y hoy día Aquí estamos entonces en el programa También Manantial de Fe Está mi hijo Juan Como dije De manera de que me alegro mucho tiene su esposa allá en el Brasil, su vida está hecha está siendo hecha en Brasil. Tiene su trabajo, sus estudios teológicos, de manera de que hoy día me alegro mucho de que esté con nosotros. Entonces, eh, hijo querido Juanito, son los micrófonos están a su disposición. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos, y querido pastor, papá que el señor le bendiga Amén. un placer estar aquí eh, es con usted en este día después de un año que estoy visitando el país de nuevo con la ayuda del señor estoy aquí y para mí es muy grato estar en este programa radial que ha sido de tanta bendición para muchas almas y para mí también para los hermanos de la iglesia y todo eso sí. que Muy, muy, muy grato de estar aquí Cuéntanos cómo está la iglesia en Brasil Hay avivamiento, hay gente nueva Qué trabajo oh, se sí, hace sí, no, eh, La iglesia en Brasil Está eh, un avivamiento como usted lo dice Ajá. Están Los hermanos de la iglesia están Construyendo un nuevo templo Aleluya. Lo están terminando, ya se han abierto Algunas congregaciones Ajá. Se, Hay pastores que se están Cambiando de ciudad porque están Asumiendo otras iglesias Ah, están llegando eso. gente a la, a la iglesia y así pues en adelante muchas cosas que están ah, qué pasando que lindo que está sucediendo sí, eso sí. porque el trabajo en la iglesia no debe parar debe de siempre ser un trabajo tanto espiritual como trabajo manual también y las hermanas que hacen las hermanas <risa> no, las hermanas también ellas hacen muchas cosas ya. Eh, se reúnen, aquí como las dorcas pero allá se les dice a sociedad de diseñores claro Entonces ellas se reúnen, hacen... Eh, ¿Trabajos manuales? Tra no tanto trabajos manuales. ella hacen más un poco de evangelismo. Ah, y ser ellas hacen, por ejemplo, una vez al mes, el día de la pasta. Ah. Decir. Entonces mm. todas las hermanas se reúnen, convidan a algunas otras también a personas eh, que no están en la iglesia y, y van a ese culto de, de las pastas, del espagueti, de la... De, de las masas. Claro, ah, sí. el pan, no, el espagueti, no, el tallarín. De una forma diferente de trabajar. Ah, qué bonito sí. eso. Claro, porque eso es un talento eh, que tienen todas las hermanas, que especialmente las que tienen familia, ¿no es cierto? entonces trabajan mucho en cocina. Y algunos se pasan sus secretos culinarios. Y eso es lo bonito, eso, eso es lindo, que haya una amistad tan grande en la iglesia. ¿Y los jóvenes qué hacen? Los jóvenes, eh, he estado... Muy de cerca también con los jóvenes ellos están trabajando con otros jóvenes de otros lugares ya ellos están reuniendo están tramo confraternidad algo con frater... Frater... exacto sin sí, confraternidades y ellos están eh, compartiendo con muchas otras ciudades ellos se juntan están viajando ellos trabajan durante meses para poder viajar a otro estado claro donde ellos pueden eh, reunirse con, con sus amigos claro en otros lugares Se y conocen, traba, exacto, traba, se conocen entre ellos, trabajan para el señor así. Ah, qué bonito, de ahí sí. sale el matrimonio, me imagino. Sí, sí. <risa> ya hace ¿Ah? un año ya se casó. No, se han casado como 3 ya. Ah, sí. Donde se conocen de una ciudad con sí, otra, sí, sí. los jóvenes. Qué lindo Dentro eso porque qué lindo eso porque tienen la misma educación. ¿no es cierto?, educación que, que es eh, impartida en la iglesia Ajá. a través de las costumbres y maneras y gustos también, forma de vestir y todo claro, eso, ¿no es claro, cierto?, el uso costumbre allá de la iglesia. Qué lindo eso, Ajá. esos son los jóvenes y las señoritas, pues. Sí, sí. Claro. Ahora, una cosa, si los niños, ¿esos son dejados de lado? No, no, no, hay una que se llama, eh, por ejemplo, la iglesia, las siglas de la iglesia es AIDB. Sí. Sí entonces ellos le ponen, le colocan ahí de bebé para los <risa> niños, le colocan una última B claro, entonces e. ahí de bebé claro. <risa> trabajan de también de los bebés, sí. ah que bonito eso porque así entonces toda eh, vamos a decir, toda la gente que va a la iglesia tiene formas de poder juntarse unirse y hay un porqué tanto en la vida secular, no es cierto como también la vida espiritual claro porque muchos ya. pensarán que la iglesia no se hace nada no, y también lo otro que yo quería decir es que los hombres de la iglesia también están trabajando eh, yo con la ayuda del Señor con la, con la gracia del Señor tomé la lideranza del grupo de los hombres sí, ah, yo, ahora también. yo estoy a cargo de ellos eh, fue un proyecto que se realizó se presentó eh, al presidente al vicepresidente que de la obra que de, y al obispo de Brasil también se le, se presentó claro entonces les gustó mucho los hermanos, ellos aprobaron el proyecto que yo presenté sí. entonces ellos van están estar vamos a comenzar a trabajar ahora en enero ah, ya. ya hicimos algo en noviembre entonces este mes como lleno de cosas y muchas actividades que hacer sí. entonces el mes de enero va a ser el inicio para poder trabajar con ellos Ah, para ganar pasa? almas, para rescatar los perdidos, eso. para las la personas descarriadas, para las personas que no saben dónde ir, van a encontrar un grupo de hombres, un grupo de amigos claro con con temas, no solamente estar hablando de cosas de salvación, sino de temas constructivos para la casa Ajá. para su familia, porque el, el tema es rescatar el hombre de la familia eso hay personas que no valen nada según ellos, sí. ellos están tan tan bajos moralmente Ajá. y que ellos dicen yo no valgo nada mi familia no me quiere entonces cómo ayudar a esas personas sí. no es un trabajo psicológico no, es algo es, es una ayuda y que el Señor Jesús con nuestro trabajo y los hombres mm. de la iglesia Ajá. lo podamos a, eh, lo vamos a ayudar Ajá. a esta persona, le vamos a decir cómo ser el mejor padre, cómo ser el mejor esposo todas esas cosas claro. y un tema muy grande entonces con la ayuda del Señor vamos a trabajar en eso Socialmente socialmente Ajá. Ah, Qué bonito lo que la iglesia está haciendo allá Como corren los minutos aquí Les voy a hacerle solamente Una o dos preguntas más Al hermano Juan o a mi hijo Juan uh -huh. De manera de que Me alegro mucho En cuanto en cuanto por ejemplo a la unidad de la iglesia La forma de la iglesia sí. En dirigirse allá Porque eh, me parece que en casi todo Brasil Está la iglesia Sí, está en casi todos los estados hay muchas iglesias que, entonces la unión que usted dice es muy buena todos los todos los años se hacen dos reuniones una que es la convención y otra que es el encuentro de poco de santidad claro entonces qué pasa ahí donde se reúnen todos, la unión son verdaderos amigos entre eso se ah. tiene que estar unida y cuando la iglesia de un estado de otro estado que en brasil las costumbres son más o menos diferentes claro. de un estado a otro incluso sí. hablan diferente sí, sí, sí. entonces muchas veces no no hay no hay tanta cómo se llama esto no, no, no hay un afiatamento y, y en brasil es, es algo maravilloso de ver como todas las iglesias trabajan igual creen igual predican igual de manera de que hay una igualdad en todo, uniformidad en todos los sistemas uh -huh. y eso ayuda mucho tanto a cada miembro de la iglesia porque cada uno se conoce sabe, se hacen amigos se escriben, todo eso ¿verdad? Exactamente, sí, sí ah, un, a mí me gusta. Bonita, una, una amistad una hermandad muy linda ah, me y, gusta y mucho. es lo ideal para nosotros poder hacerlo también pero claro hay veces que el color político Eh, la, el, la la condición social no se para muchas veces. Sí. Aunque nosotros no debemos ser políticos. Ah, no, tenemos que ser ah políticos. Nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Claro. Nosotros no tenemos que tener diferencias sociales. También, hay no los es... coloritos que dicen que, que, no, que no tenemos que tener diferencia entre el color y la raza. Y Verdad. La nosotros tenemos que querer a todo el mundo. Claro. Entonces entre ellos no hay eso no se ve, claro, claro porque... hay equipos de fútbol también y esas cosas que, que el mundo habla, claro. pero en la iglesia no se dice entonces eso se une a las cosas eso es tan bonito de ver eh, de diversas razas de diversos países de diversos colores de piel en Brasil y que todos luchan por lo mismo Exacto. hay una homogeneidad de todas las cosas de la iglesia porque hay negritos, hay hay Ay, ¿cómo se llama? Japoneses, <coughs> italianos, italianos. Claro. Hay alemanes y chilenos. ¿Y, ¿Y chilenos. ¿Y también brasileño? Claro, claro. <risas> También brasileño. Qué lindo entonces. Que Dios le bendiga, hijo querido. Amén, amén. Y por la voz, y también. para los hermanos en Brasil que está siendo en directo y en vivo, se está ellos están escuchando ahora a través de internet. Qué lindo y maravilloso. Entonces, Luego estaré leyendo algunos versículos de la palabra del Señor... ...porque aquí en la radio corre rápido el tiempo. Bueno, en el capítulo 3... ...del Evangelio según San Juan... ...ah, aquí hay dos Juanes que aquí en la radio en este momento. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 nos relata un maravilloso pasaje de un encuentro del Señor Jesús con uno de los principales de la nación judía. Y dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Y escuche bien lo que le respondió Este hombre que se llamaba Nicodemo Le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer esto acontece con muchas personas porque no entienden la forma espiritual por eso que cuando jesús le dijo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios se lo tomó en la forma natural humana física y Por eso que le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ah, mira la respuesta de Jesús, escuche bien. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne o físicamente, carne es... Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es ¿Se da cuenta? Y escuche lo que dice más el Señor Jesús Dice No te maravilles de que te dije O sea es necesario nacer de nuevo El viento sopla El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido No sabe de dónde viene Ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ah, lo voy a dejar hasta aquí. Porque lo en otros en otra oportunidad, en otro programa más adelante voy a seguir con este lado que es tan importante, tan importante esto aquí. ¿Quieren nacer de nuevo? Venga donde Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En la iglesia. La iglesia es el cuerpo inmaterial de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo y allí nosotros recibimos esta sabiduría espiritual porque humanamente no se puede entender es el espíritu que da a entender esto y en la iglesia el señor nos da a entender todo esto a través del mensaje que dios nos da diariamente cuando estamos en la casa del señor Ah qué lindo le he convido entonces que dios le bendiga capítulo 3 de san juan Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Señor Jesucristo, Dios eterno, oh, gracias por la oportunidad de darnos y de tener, Señor amado, la grandeza de predicar su nombre, de anunciar este nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento que usted lo hace para grandes y pequeños y que lo hace gratuitamente a través de la fe. Bendiga a nuestros radios oyentes con esta su palabra, sí, Señor, que nadie puede ver su reino ni estar en su reino si no naciere. ¡Oh, qué buena noticia es, Señor! Por eso queremos estar en su reino, su reino glorioso espiritual, y aquí en la tierra que somos millones y millones y millones de personas de almas que han aceptado seguirle porque estamos en este nuevo nacimiento pido que le pido a usted Salvador Jesucristo que a nuestros amigos que están en sintonía y los hermanos de la fe sus hijos e hijas que están en sintonía Señor que le aumente su fe, que les bendiga que les levante, que les ayude que les sane Y que cure sus heridas del espíritu y del alma. Gracias, Señor. Pedimos la unción y la bendición. En su santo nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Bueno, estimados amigos oyentes, nos vamos a despedir. Digo nos vamos porque voy a pasar el micrófono a nuestro, nuestro querido hijo Jesús. Eh, Juanito Dios le bendiga tiene los micrófonos Que el Señor les bendiga A ustedes y muchas gracias Pastor Por haberme convidado A programa radial Les dejo un grande abrazo A todos mis queridos hermanos De la Iglesia Apostólica Unicista de Chile A todos que me han acogido Con grande cariño en estos días Y que el Señor Jesucristo les bendiga A todos Ah, qué bien, qué bien ¿Le gustaron los casones rotos? Ah, sí Y un queque muy especial que me dieron Por ahí hay un almuerzo también ah. Así que muy agradecido del cariño de la gente Así ah, es nuestra gente en la iglesia Muy crendona, muy amigable, lleno de amor Vaya a la iglesia, le convido Es en la calle José Victorino Lastarria Número 630 En el segundo sector de la población pedro y reserva que Dios les bendiga a todos. Nos reuniremos pronto en otro programa más. Sí, este pastor, el reverendo Moisés Salvear, le desea que la bendición de Dios esté hoy con ustedes. Vaya a la iglesia. Amén. Amén.